Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo Analizados desde la óptica de sus protagonistas La comunicación ahora es con un amigo de la casa Una persona que conocimos en el inicio De frecuencia abierta y más allá del tiempo transcurrido Y que estamos mucho mucho tiempo también Sin poder generar una conversación fluida Cada vez que que lo convocamos, cada vez que solicitamos de su participación en nuestro programa siempre nos hace un lugarcito. La comunicación es con el politólogo Ignacio Sosnávar, director de Equipos Consultores. ¿Cómo te va Ignacio? Buen día, bienvenido. ¿Qué tal Jorge? Eh, muchas gracias, un placer volver a, volver a estar por aquí. La verdad que Ayer pensaba justamente cuando recibí la invitación hace cuántos años mm. este, de mi primera participación en Frecuencia Abierta, y la verdad que no, no me acuerdo. Pero estamos estamos por cumplir 20 años. Estamos sí, por claro. cumplir 20 años. <risa> y, y seguramente, eh, no sé si desde el primer año, pero muy desde, desde sí, temprano sí, ¿eh? hemos estado compartiendo compartiendo este esta, esta, este espacio. Fue desde el inicio, sí. Ignacio, eh, primero que nada, por lo general, de repente, esto se hace en la despedida, pero quiero hacerlo en el inicio. Quiero públicamente felicitarte por tu crecimiento y tu superación profesional, ¿sí? Hoy ocupas el cargo de director de equipos consultores y sé que has pisado cada uno de los escalones De, de esa empresa, e inclusive en las transformaciones que, que ha tenido y a su vez también como profesional, como politólogo ya eres un, un referente nacional, eres una opinión respetada eres un hombre joven, eres una buena persona así que quiero esto contárselo a los oyentes porque realmente te aprecio mucho y me alegra, me alegra que las cosas sean así para ti Bueno, mucho, muchas gracias Jorge, la verdad que Este tanto elogio abruma un poco, pero bueno, lo valoro este particularmente, sobre todo por el tiempo que hace que, no, que nos conocemos y, y sabes bien que el aprecio es mutuo. Bien, cada vez que nos comunicamos, que no es de manera muy continua, sino cada tanto, tenemos mucho para hablar, pero hoy me parece que el tema central, y faltando poquito más de treinta días para que sepamos qué opina... Eh, el, la ciudadanía uruguaya sobre el tema de la derogación o no de los 135 artículos de la LUC. Quería saber, no solamente algún resultado que puedas tener por allí, sino tu visión como politólogo de la realidad que hoy, a pocos días ya de que esto suceda, eh, se está viviendo en el país. Sí, Jorge, estamos en una campaña muy muy rara, este muy muy particular, estamos ya poquito más de un mes, digamos, de, de la votación, y todavía... este Si bien eh, los, la clase política, el elenco político y las organizaciones sociales están eh, haciendo campaña electoral en el sentido de acciones de comunicación intentando convencer a los votantes, desde el lado de la opinión pública hay como todavía una frialdad importante, ¿no? Es un tema que no ha logrado entrar en el fragor del, del debate popular este y nuestro último estudio eh, mostraba que hay una parte importante de la población que ni siquiera el tema le parece demasiado relevante, ¿no? Este, entonces, esta, esta esta característica, donde tenemos una, un sector que, no es, que es importante de la población desconectado, digamos, o, o poco conectado con este debate, y combinado esto con una característica de nuestro sistema electoral, que es que el voto es obligatorio, entonces esas personas este, que, que no están muy conectadas, ni siquiera muy interesadas, eh, van a tener que ir a votar igual, abre un, un espacio de incertidumbre muy grande sobre el resultado, porque los factores que pueden estar detrás de la decisión de este amplio conjunto de gente pueden ser muy muy este coyunturales ¿No? Muy volátiles, muy difícil de predecir, no va a ser un referéndum cuya decisión esté anclada en razones de fondo y esto tiene que ver con con el tipo de temas y con la amplia variedad de temas que, que abarca de los 135 artículos que están en, en discusión, ¿No? En otros momentos cuando había referéndum o plebiscito sobre temas que quizá estaban más conectados a valores más profundos o coadiciones de, de caminos este, que realmente eran bifurcaciones de para el rumbo de, del Uruguay entonces el involucramiento era, era mayor pero creo que en este caso tanto el tipo de temas como la amplia variedad de temas hacen que esas, esas posiciones sean sean este, más difíciles de tomar para una parte importante de la población porque además hay una parte o también una parte de la población que el tema más o menos le interesa este, pero resulta que está de acuerdo con algunos temas de la luz, que están está en desacuerdo con otros, y entonces no es muy claro cómo va a desempatar, digamos, en su, en su postura final de voto. Vos sabés que coincido totalmente con eso, ¿no? Con el hecho de que le resulta difícil a, a la gente primero conocer en profundidad los 135 artículos, porque se hace hincapié en algunos, en particular los más marketineros de repente, ¿verdad? Pero hay otros que pasan por allí como... como como desapercibidos, pero a su vez también lo que estás diciendo. Hay mucha gente que de repente está de acuerdo con algunos artículos, está en desacuerdo con, el, con los otros, pero tiene que votar por una de las dos opciones. Entonces termina de repente te votando por lo menos malo y no por lo mejor. Exactamente, exactamente, este, y eso es una característica particular. Entonces, ¿qué, qué suele ocurrir y qué nos dice la literatura que ocurre en situaciones de este tipo, ¿Mm? donde... El, el, el costo de información, el costo de la gente de informarse es muy alto. ¿no? Uno debería realmente dedicar una parte importante de su tiempo a leer, informarse, a ver todas las visiones, sobre un montón de temas. Bueno, la gente en general ese esfuerzo no lo dedica, prefiere dedicar su tiempo a otras cosas y no a esto, sobre todo si entiende que, que el tema no es tan relevante. Lo, lo que está reportado es que las personas en estas circunstancias toman atajos, toman lo que se llama un atajo cognitivo, es decir, buscan alguna pista que le permita... Tomar una decisión sin necesidad de asumir todo ese costo de información. Y esas pistas pueden ser de dos tipos. Pueden ser más bien vinculadas a la coyuntura o más bien vinculadas a la estructura. Y ahí, acá meto un par de términos complejos, pero que hacen al fondo es... La coyuntura es eh, la marcha de las cosas. ¿Cómo, cómo si siento que las cosas van bien, que el gobierno está gobernando bien, que la economía va con buen rumbo que la pandemia se logró controlar, eh, bueno, la coyuntura este, hoy es claramente más favorable al mantenimiento de la ley. Porque, como han mostrado las encuestas de equipos, la gente valora, siente que el gobierno está funcionando bien, siente que la economía no está bien, pero se viene recuperando, y siente que eh, el manejo que el gobierno hizo a la pandemia ha sido básicamente exitoso. Entonces, desde esta línea de la coyuntura hay un clima de opinión más bien favorable a mantener la ley que a eh, derogarla, los 135 artículos, pero el otro atajo es la coyuntura, es la estructura, no es la coyuntura, sino la estructura, y la estructura son convicciones ideológicas o, o partidarias, ¿no? es decir, bueno, si yo soy una persona de izquierda o soy una persona de derecha, o soy una persona que vengo de votar históricamente al frente amplio o históricamente a partidos tradicionales. Entonces, al final voy a eh, tener un comportamiento alineado con mi bloque, ¿no? ¿no? con mi bloque ideológico partidario. No me voy a poner muchas discusiones sobre los contenidos de la ley, simplemente voy a votar alineado con lo que considero mi bloque. Y desde fines de los 90, ya sabemos que en Uruguay los dos bloques, eh, existen dos bloques políticos claramente definidos, y esos bloques políticos son de tamaño similar. Y hay, algo de eso vimos en la segunda vuelta de la elección mm. del del 2019, cuando la, el triunfo de la calle Pau sobre Daniel Martínez se dio por menos de dos puntos de, de diferencia y recién tuvo que ser confirmado, nos acordamos claramente de aquella noche, tres o cuatro días después, cuando se terminaron de contar los votos observados. Entonces, el análisis general es que, desde, desde, desde el punto de vista de los atajos cognitivos, no sabemos cuál va a elegir la gente, pero sí tenemos la sensación de que si la gente elige el atajo de la coyuntura, más bien, ahí va a haber un clima más propicio a mantener la ley y si la gente elige el atajo de la estructura, entonces el resultado puede ser eh, mucho más parejo. Algo parecido, diríamos Jorge, porque en Uruguay todos los cambios son lentos, ¿no? A lo que vimos en 2019, una primera vuelta con una mayoría clara a favor de la coalición multicolor y un mes después este, eh, prácticamente un empate. Y nuestras encuestas de intención de voto sobre la... Luke viene mostrando exactamente ese vaivén. Y en un mes vemos 10, 11 puntos eh, a favor de mantener la ley y al mes siguiente este, eh, prácticamente un empate o una cabecita arriba en la, la derogación. ¿no? Y, y eso ha sido como la, la constante desde julio en adelante en nuestra serie de encuestas, ha sido la inestabilidad. Entonces eso también es prueba de que el territorio de fondo este, todavía no está, no está estable. Ignacio, la última experiencia en nuestro país fue la de vivir sin miedo patrocinada sí. por por eh, prácticamente Jorge Larrañaga él y un grupo de, de seguidores porque sí. ni siquiera su, su propio partido en su totalidad lo, lo apoyó. Y en aquel momento, pocos días antes de repente a esta distancia de la consulta este, Vivir Sin Miedo venía allí, venía haciendo punta en, en, algunas, en algunas encuestas. Sin embargo... Sí, sí. Sin embargo, la, la, el peso del poder, el, en este caso el Frente Amplio lanzado a fondo en el último mes, de alguna forma fue el que, el que revirtió esa situación. ¿Piensas que puede darse una situación similar que, que, que el, precio del, de, el, el peso del poder de que la coalición salga en este último mes a, a, a, a, a copar los espacios de toda la cancha pueda estar siendo un, un elemento definitorio en el resultado final? Yo creo que son situaciones este, distintas, Jorge, porque eh, aquel, eh, aqu aquella convocatoria fue conjuntamente con la elección nacional. Y, y cuando mm. los referéndums y plebiscitos se realizan conjuntamente con la elección nacional, evidentemente lo electoral y el peso este, de esa recta final de las estructuras políticas y partidarias más, quizás, si y están desde el poder, es, es mucho más fuerte. Ahora, este, la verdad que uno uno ve que efectivamente está habiendo una movilización de líderes políticos de los dos bloques yendo por todo el país, en distintos barrios de Montevideo, en muchas ciudades y pueblitos del interior, y la verdad es que uno ve poca gente en esos actos. Es porque, porque realmente es distinto cuando un dirigente político va a un pueblo de una ciudad del interior a pedir el voto y hay una euforia electoral con el temas con los que la gente se engancha Este, y entonces uno ve, ve actos masivos, digamos, de manera más frecuente, y ahora uno ve en algunas fotos que circulan incluso en las redes sociales, a veces casi más dirigentes que, que, que, que gente, ¿no? Uh -huh. Entonces, el hecho de que de que sea parte de la coyuntura electoral eh, genera con esto una característica distinta. Y después, con respecto a difícil sin Miedo, este, tú decías recién que las encuestas previas a aquella convocatoria mostraban más bien un clima a favor, y es cierto, pero como bien sabes, Jorge, lo Hemos conversado miles de veces, este, las tendencias son importantes. Y en aquel momento las encuestas mostraban claramente que el, el, el apego, la adhesión a esa reforma venía cayendo a lo largo del tiempo, hasta el punto que, que al final la, había mucho más dudas que certezas sobre ese resultado, porque la tendencia era muy clara. Y, a, y en este caso no vemos tendencia este, ninguna, ¿no? Entonces, lo cual genera todavía, todavía más incertidumbre. En definitiva, si sí, lo, los perfiles que se han marcado hasta ahora se mantienen, eh, podemos decir que, que eh, a ojos vista el, la, el favoritismo por, por estos días eh, está siendo al, eh, el apoyo del no. Bueno, yo diría, si vamos hacia la coyuntura, eh, el favorito es el no. Pero si, si esta campaña migra hacia la estructura... La estructura es una estructura pareja, ¿no? Es una estructura pareja este, y no en ese caso no habría este, un favorito claro. Y yo creo que las campañas están leyendo este territorio y están yendo hacia ahí. Si uno mira la estrategia detrás del no, este, está claro que, que apelan a la idea de decir, bueno, las cosas van bien, no hay que poner palos en la rueda, sigamos por el mismo camino, tenemos derecho a seguir gobernando, etcétera, ¿no? Más desde la coyuntura. Y si uno lee entre líneas, o no entre líneas, directamente, lo que dice, por ejemplo, Esteban Valenti, que es el uno de los asesores o el asesor este, de la campaña del sí dice, Valenti dice, esto no es sobre el, sobre el gobierno, esto no es sobre la luz, dijo Valenti, ni siquiera es sobre la luz, esto es, es sobre el espíritu que está por detrás de la luz, por lo que está debajo de la luz, este... ¿Qué es lo que está diciendo Valenti? Esto no es sobre la coyuntura, esto no es ni siquiera sobre los 30, 135 artículos, esto es sobre la estructura de fondo, sobre las comisiones ideológicas de fondo. Entonces creo que cada uno está intentando apelar cada una de las campañas al terreno donde cree que tiene más chances de ganar. La campaña del no hacia la coyuntura y la campaña del sí hacia la estructura. Y esto es una pulseada, como cualquier campaña eh, política electoral, es una pulseada mediática y comunicacional y que después se terminará dirimiendo en la conversación entre las propias personas, en el seno de la familia, con los amigos, etcétera y, y es difícil de, de anticipar. Entonces, a, al momento de hoy, si yo me guío por la última encuesta de equipos que fue realizada a fines de enero, eh, había ventaja al no, pero sí, a fines de diciembre había una modesta ventaja al sí, y, y reitero que la oscilación ha sido la constante, por lo cual este, eh, creo que tenemos que esperar todavía un poco más como para poder Eh, encontrar territorio firme si es que lo encontramos, ¿no? En realidad mi presunción actual es que no vamos a encontrar un territorio firme este, hasta el propio día del referéndum, por, la, por lo que hablábamos al principio de del escaso nivel de interés que tiene una parte de la población en este referéndum. Antes de finalizar esta conversación, un detalle no menor me parece a mí Ignacio, que eh, estas leyes ya están vigentes. Sí, sí, sí, sí. Esa esta es una confusión que hubo y yo creo que hay todavía una parte de la población. La ley de urgente de constitución se aprobó en el 2020 Este, y está ya funcionando desde mediados del 2020 eh, en su plenitud. ¿no? Después, bueno, hay algunas eh, leyes que necesitan eh, ser reglamentadas y uh -huh. para eso requieren de, decretos del Poder Ejecutivo. Por eso, por ejemplo, el tema de la portabilidad numérica que estuvo en el debate, si bien fue aprobada por ley en el 2020, se termina reglamentando y siendo operativa en el 2021, uh -huh. pero en general la mayoría de los artículos ya están eh, plenamente funcionando desde el 2020. Por lo tanto, la ciudadanía también puede ir evaluando En los hechos, qué cambios o no genera cada una de ellas, ¿verdad? Sin duda, sin duda. Y hay un argumento muy claro que hasta el propio presidente de la República ha dicho de manera insistente, bueno, hasta ahora no he encontrado a nadie que me diga qué efecto negativo ha generado la luz, dijo el presidente, y es uno de los argumentos de la campaña del no. Y también he escuchado algunas alguna de las campañas del sí que dice, bueno, este, si la luz es tan maravillosa, eh, que me muestren a ver cuáles son los cambios positivos que, que han generado en este periodo, ¿no? Este, y bueno, y por ahí está un poco el debate y como decís tú, eh, la gente termina evaluando y también, como hablamos hace un rato, este es posible que haya una parte del público que esté de acuerdo con algunos de los cambios implementados con la LUC y haya otros este, con los que no, y bueno, y, y ese factor de, de ponderación individual eh, es un proceso complejo en este caso. Ignacio, espero que muy pronto podamos vernos y generar nuestras tertulias que tan entretenidas e interesantes resultaban siempre. Gracias por tu tiempo, muy amable. Con mucho gusto, Jorge. Un gran abrazo. Buena jornada. La conversación era con el politólogo Ignacio Suárez director de Equipos Consultores. Frecuencia abierta.